En M24 comienza... Movimiento. Coordinación general. Asociación de funcionarios del casmo. Cuando ya nada se espera personalmente saltante Más se palpita y se sigue más acá de la conciencia Fieramente existiendo, ciegamente afirmando Como un pulso que golpea las tinieblas Que golpea las tinieblas Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte Se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden, maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren, y canto respirando, canto y canto y cantando, más allá de mis penas, de mis penas personales. Salud compañeros, damos... Eh, La bienvenida a todos para empezar esta nueva edición de Salud Movimiento ¿Cómo andás Javi? ¿Todo bien? Y acá andamos recuperándonos un poquito de, de todo este malestar que sentimos No no solo por estas gripes, los cambios de temperatura del año Sino también por bueno, de cómo nos tratan eh, en el día a día ¿no? Hablábamos un poco cuando veníamos para acá ¿no? Eh, trabajamos, asistimos Somos los que higienizamos, los que sanamos, los que damos el pan, los que cuidamos, ¿no? Y bueno, ¿y quién, quién nos cuida, ¿no? En, en esto del bolillero como de balón, el jueves pasado con uh -huh. el coco, ustedes y con Alex. Pero ahora eh, al bolillero se le agravó algo. Hay, hay bolillas calientes ahí adentro, ¿no? Que capaz que son esos compañeros que están en, en momentos más jodidos, este, que la empresa está eligiendo. Este, descartarlos yo creo que la, la digestión de este monstruo o bueno, alguien decía por ahí que no se piensa cuando se lucra y creo que el, el desespero y, y la dinámica esta de querer más y bueno, estas reestructuras salvajes que llevan adelante las empresas capitalistas hoy por hoy no, eh, evidentemente con el viento a favor de, de un temporal nefasto no que vamos que va hacia el pasado que va regresivo no en en pérdidas de derechos en pérdida de, de calidad de vida para, para los trabajadores las trabajadoras para, para bueno para un montón de de situaciones que se han gestado que se han fomentado que, que, que bueno que tendríamos que seguir avanzando en ese aspecto y que no que que se está yendo para atrás en ese sentido es que estas bolillas calientes como decís vos qué son ¿Son simplemente números? ¿Son simplemente un papel, un sorteo? ¿Qué es? ¿No hay, no hay familias atrás? No. Para, para nosotros los trabajadores sí, pero para los empresarios y mercaderes de la salud, no. Bueno, así también es, es una señal que tenemos que dar. Ayer tuvimos una, una asamblea general en el local de Afkasmu con paro de 24 horas a raíz de, bueno, de los despidos abusivos que, que están existiendo y por hoy. Hoy estábamos escuchando en el vestuario que hubieron más despidos este, Así que bueno, una situación bastante jodida Decíamos eso, venimos caminando, venimos de tomando unos no, mate, conversando Y decíamos, bueno, que ¿por qué tenemos que estar trabajando así en un lugar? Que, las condiciones nos, para llevar adelante una tarea gratificante, digna Para ir y transmitir a los usuarios, ¿no? Eh, no están dadas las condiciones para que se... Dejo. saludamos a todas las compañeras a todos los compañeros que hacen lo posible para bueno asistir en estas condiciones terribles, en esta suerte de inseguridad que se genera laboral ¿no? Día Internacional de la Enfermería hoy un saludo para, para todos los compañeros y compañeras enfermeras Para todos y del equipo de salud ¿verdad? y sí, claro, pieza sí. fundamental del claro. equipo de salud Este, y bueno para poner un poco en contexto de, de, de, de lo que estábamos hablando no este, eh, una compañera que la cual vamos a estar hablando con ella ahora este, Claudia Claudia este, Pamparato correcto que eh, eh, está pasando por una una situación una enfermedad está cursando con una enfermedad este bueno está certificada hace un tiempo eh, BPS lo que hace con las personas que están certificadas por cierto tiempo les hace una junta médica Este, ...y donde ahí califican si eh, están en condiciones de poder eh, reintegrarse a trabajar. En este caso este, le dijeron que no y la opción que hay este, es una una prejubilación... ...que consta, durante tres años cobras una prejubilación... ...y, y a los tres años, si te sanás, podés este, reintegrarte a tu, a tu puesto de trabajo... Este, la compañera tiene dos trabajos en uno de los trabajos este, la autorizaron, le firmaron ahora nos va a estar contando cómo es creo que se tienen que apegar a un, a un artículo para poder hacerlo este, y Casmo le dijo que no ahí está la, la compañera trabaja en la salud también, en otra institución de la salud y eh, parece una cosa de locos ¿no? o sea, en una empresa prestadora de salud se le concede esta posibilidad le dijo que no obligándola a renunciar eh, y ahí está y en el, el Cashmu eh, parece que la lógica es otra eh, pasa esto que decía Pablo, no te dicen que no que no te va a conceder esta asesor para estar mejor para pensar en la salud no de, de, una trabajadora estuvo en los momentos más complicados de la institución recordamos aquellos conflictos que no se cobraban no había un dinero <coughs> una compañera que estuvo ahí Nunca eh, cesó de trabajar Siempre asistiendo Como tantas y tantos Que hicieron la historia de Del CASMO Trabajando Atendiendo A los usuarios es, Son las personas mismas Las que hacen esta historia De la salud Del trabajo con la salud Bueno Eh, hoy eh, el y la empresa por la cual esta compañera trabajó tanto tiempo una empresa de cuidados justamente este, le niega esta posibilidad bueno salud Claudia eh, vamos arriba un abrazo enorme de acá una compañera que referente como sos vos este, que bueno que tiene que estar en este momento atravesando, cursando este, esta situación eh, hablábamos de la falta de cuidado de, de esta empresa Hola, sí, buenas tardes, compañeros. Y sí, eh, bueno, sí, el 6 de mayo eh, tuve que renunciar. Eh, si quieren les leo un poco la carta de renuncia y después la comento. A ver. Bueno, Montevideo, 6 de mayo, 2022, Recursos Humanos, y yo a quien corresponda, por la presente, <risa> quien suscribe, Claudia Pamparato Mautone, mi cédula de identidad, funcionario 62774, Presento mi renuncia al cargo de auxiliar de enfermería, cargo que desempeñé en la institución desde el año 2006. En 2019 se me diagnostica leucemia linfocítica crónica, patología por la cual mi hematólogo tratante me certifica al comienzo de la pandemia, en el 2020. Eh, luego, en el transcurso de los meses, comienzo un tratamiento de polichimioterapia. BPS me realiza junta médica en la cual decide prejubilación por el periodo de tres años con reevaluación previa al terminar dicho periodo, para reintegrarme a mi trabajo habitual. Uh -huh. Para esto solicito en Casmo que se me otorgue el vínculo 56, el cual me fue negado, no dejándome otra posibilidad más que renunciar, ya que de no decir Casmo en mi relación laboral, no se me otorga la prejubilación, por lo que no tendría ningún medio para sustentar mi diario vivir. Eh, me siento presionada por Casmo a tomar esta decisión además de discriminada por estar enferma. Durante 16 años realicé mi labor en la institución con responsabilidad y buen desempeño. Prueba de ello son las evaluaciones que se me realizaron durante dos años por parte de mis superiores. Lamento que quienes dirigen la institución el día de hoy, a pesar de ser médicos, hayan perdido su humanidad y descarten a un trabajador por el solo hecho de contraer una enfermedad. No solo debemos lidiar con una enfermedad que nos puede llevar a la muerte y con un tratamiento agresivo por demás para nuestro organismo, sino que también con la angustia de saber que si nos sanamos ya no tendremos trabajo. El eslogan, Casmu te cuida, es solo eso, Un eslogan muy lejos de la realidad en el que vivimos quienes cuidamos. Bueno, eh, es un poco eso la carta. Eh, explico un poco, Bien. el BPS solamente nos certifica por dos años. Uh -huh. eh, cerca de esos dos años, el BPS te llama, te realiza una junta médica a ver si puedes este eh, seguir eh, eh, si, si pueden prejubilarte o qué es lo que van a hacer contigo porque no te certifican ni te pagan más. Correcto. Bueno, me hacen la junta, BPS decide una prejubilación, porque además yo estaba en pleno tratamiento de polquimio, o sea, imposible reintegrarme, y me dicen en BPS que para esto Yo no tengo que renunciar a ninguno de mis dos trabajos uh -huh. y tengo que pedirte que se me otorgue el vínculo 56. El uh -huh. vínculo 56 es, eh, es un vínculo funcional con el BPS que en realidad es solamente como que te guardan el puesto de trabajo. Que después pasado eh, esos tres años eh, puedes reintegrarte en el sí, caso después de que puedas... Tres de... años, eh, que es lo que todo el mundo quiere porque significaría que estás sano si podés volver a trabajar, eh, te reintegrás eh, con la misma antigüedad todo lo que tenías antes. Por estos años de prejubilación, que el máximo es tres años que te dan, después de eso te reevalúan nuevamente, y si no podés trabajar, te jubilan, y si no volvés a tu trabajo. Lo importante de esto es que la empresa en la que vos trabajás no aporta nada por vos, porque sea, sos un trabajador costo cero. O sea, económicamente al CASMU no le estarías haciendo mella. ¿Cómo? ¿Económicamente para el CASMU no no no no sería perjudicial? No, no, eh, lo único que tienen que hacer es guardar un lugar, porque ellos aportan cero por el trabajador que tiene el vínculo 56. 100% mala fe, entonces. No les costás, eh, es solamente que eh, quieren, por supuesto, bajar la plantilla de CASMU y bueno, te enfermaste y un motivo para que te vayas, porque además el CASMU hace eso, uh -huh. no te despide... O, o sea, yo llamé, me negaron el vínculo, o sea, no te dan el vínculo, te dicen, no, Casmu, no otorga el vínculo, eh, si usted se quiere acoger a la prejubilación, tiene que renunciar. O sea, no te otorgan el vínculo, pero tampoco te echan, porque, por supuesto, te tienen que indemnizar. Y entonces no te dejan otra posibilidad que renunciar, porque si vos no renunciás, ellos te dejan en stand-by, y del BPS que llaman para presionarte, que te trancan el trámite, que el trámite va archivo, que y necesitamos el plato para vivir, ¿no? Claro. Y bueno, no te dan otra opción más que renunciar, porque de no renunciar te quedas sin nada. Sí, sí, sí. Eh, eh, es triste, eh, indigna a nosotros, nos, nos indigna este, profundamente esta situación. Este, y Es eso, ¿no? Ya que le escuchó muy bajito. Tal cual vos lo, lo definías, ¿no? El eslogan, Casmu te cuida, solo eso. Este, y, y no para de descartar trabajadores, y, y es una situación para nosotros sumamente indignante. este Es, es una situación más que demuestra la, la frivolidad, la frialdad con que se maneja hoy por hoy esta institución, que se jacta de ser, bueno, líder en, en, en cuidar a la... De cuidarnos, en el definitiva, de claro, estamos, la población. hablando de un, traba, de un <coughs> trabajador que contrae una enfermedad, digo que, que le dan una prejubilación, pero en realidad esa prejubilación es para terminar un tratamiento de poliquinoterapia. O sea, no es que digo, ay, me duele la uña al pie y, y no puedo trabajar porque eh, es una, un cáncer con una quimioterapia totalmente demostrado, ¿no? Con una historia clínica, porque vos llevas la historia clínica, no creo que nadie quiera someterse a una quimioterapia para venir a trabajar. O sea, sí. este, indigna, indigna. Yo en mi caso tengo dos trabajos, este, en el otro trabajo me otorgaron el vínculo sin ningún problema. Este, por ese lado yo puedo quedarme un poco tranquila de que bueno, cuando todo esto termine, eh, voy a tener trabajo pero uh -huh. vos fíjate que yo tengo 50 años el día de hoy, cuando esto termine voy a tener 52 eh, ¿dónde vas a pedir trabajo con 52 años de enfermera? si sí. no es tan fácil no, no, no, y es, eh, es eso que, que, que hablábamos, ¿no? La, la forma de descartar al, a, al trabajador, al trabajador. Eh, eh, en un no, momento es, que está necesitando es, ayuda es en realidad es increíble que el BPS no presione a la empresa para que defina la, la situación de la relación laboral con el empleado y presione al empleado. Eso mismo, legalmente, eh, lo pueden hacer. Eh, no darte vínculo, sí lo pueden hacer. Ajá. Por eso no están no están obligados a darte el vínculo. Uh -huh. Que es algo que yo supongo que en algún momento se tendrá que rever. Y en vez, pero además es di caso que yo tengo otro trabajo y ya el otro trabajo me otorga el vínculo. No entiendo cómo BPS no presiona a la otra empresa a que también decida tu situación laboral. Porque uh -huh. eh, en el caso a mí me sale la prejubilación, eh, yo estoy prejubilada en la otra empresa. Y en el casmo que hago, o sea, eh, ¿podés estar prejubilada en una empresa y trabajar en el otro? No. Claro. Es, es la misma caja. O sea, no se entiende cómo el BPS no obliga a las empresas a que tome una decisión con respecto a tu vínculo. O sea, o te otorga el vínculo, o que te despide. No, el BPS presiona al trabajador. Sí, sí, una, una, una desprolijidad, ¿verdad? Y, bueno, está. Que eso, o sea, el, entiendo eh, que es una arbitrariedad... También es, terrible. es terrible el casmo que, teniendo un trabajador eh, con buen legajo, que nunca tuvo un, ningún problema, te despidan por el solo hecho de estar enfermo. Y hay compañeros que hoy por hoy están con una enfermedad similar a la mía y, y no tienen dos trabajos. Sí, sí, no cuando cuando suelos. si les pasa lo mismo que vos a los Pero tres los años quedarían en la que calle. Si van a correr la misma suerte que yo o en algún momento esto se podrá rever para que eh, no queden sin trabajo porque es angustiante estar enfermo y que cuando tengas la suerte de sanarte eh, no tenés abuso. No, sí se deja un precedente nefasto, ¿no? Porque cuántas compañeras, cuántos compañeros están transitando también una situación parecida o similar a alguna enfermedad de larga data, qué sé yo, y enterándose lo que está pasando hoy en esta institución, este, ¿cómo es la psique de, de, de esta trabajadora, este trabajador que depende, que cómo vos decís... Nadie está acá inventando un dolor de buña. Acá se está hablando de enfermedades complicadas, de tratamientos largos, que bueno, estamos Exacto. trabajando en sí, instituciones de, de salud. Tratamientos que no dependen eh, ni siquiera del médico, o sea, dependen de cómo reaccione tu cuerpo y, y cómo vaya evolucionando eh, la enfermedad o la sanación. O sea, no, no. Sí, para nada no, se, se brindan condiciones como para que vos estés tranquilamente haciendo... Por supuesto, es que buena parte del tratamiento y de la mejora del tratamiento, no solamente la medicación, sino, por supuesto, bajar la pelota, estar tranquilo, evitar el estrés, igual. Y bueno, esto habla, las claras de la inhumanidad que está llevándose a cabo en, en esta empresa, en esta institución, y bueno, es, es medio así, por eso también lo que hablábamos con Pablo, eh, son muchas noticias muy seguidas de, sí. de una situación que cómo, cómo se aborda ya, ya, ¿no? ¿no? Exactamente, bueno, y ahí estamos todos en este barco y, y con otra visión también de lo que es la salud, de lo que es el, el buen ámbito del trabajo, de lo que es generar estos ámbitos saludables para llevar a cabo nuestras tareas, que no estamos, eh, yo qué sé, probando tuerca. Estamos trabajando con población vulnerable también, estamos trabajando brindando una asistencia, estamos tratando de llevar eh, a cada habitación una buena onda para qué sé yo para llevar adelante una buena jornada para que el, el paciente la, el paciente el paciente somos nosotros no a, a esta altura este cómo cómo cómo eh, se aborda en esta en este mar revuelto que, que se está formando no sí claro bueno eh, bueno este, Claudia eh, nosotros te agradecemos este sabes que que que de tenés todo el apoyo este, sí por supuesto como siempre porque aparte ha sido eh, Sí, yo sí, no lo te... tengo y lo he tenido porque eh, compañeros como Sonia, como de estuvieron en la vuelta averiguando el y, y un montón de cosas pero bueno eh, no quería renunciar porque no quería renunciar pero bueno no me quedó otra posibilidad porque todos dependemos de sueldo ¿no? totalmente, totalmente te mandamos este un abrazo apretado Claudia y nos vemos acá a la vuelta nos vemos a la vuelta, un beso para todos compañeros bueno, vamos arriba Claudia, te mando saludos beso. también eh, desde el sanatorio 3, una compañera que, que bueno, eh, de alimentación mandamos un saludo a los guris que están ahí, el Beto fue papá así que felicitaciones desde acá hacia Florida y dejamos un saludo a Matías y al Nacho No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, pues no es un frutero ángela de Mondragón. Escuchad de vuestro esposo las grandezas y el valor. Él es un médico honrado por la gracia del Señor, que tiene muy buenas letras en el cambio y el bolsón. Quien os lo pintó cobarde, no lo conoce y mintió, que ha muerto más hombres vivos que mató el cicampeador. En entrando en una casa tiene tal reputación Que luego dicen los niños Dios perdone al que murió Y con ser todos mortales los médicos pienso yo Que son todos veniales comparados al doctor Al caminante en los pueblos se le pide información Temiéndole más capeste de si le conoció o no de médicos semejantes hace el rey nuestro señor. Bombardas a sus castillos, mosquetes a su escuadrón. Si alguno cura y no muere, piensa que resucitó. Y por milagro le ofrece la mortaja y el cordón. Si acaso estando en su casa... Bueno, Palo te leo un mensaje que nos llegó acá a la, a la cajonera. Ajá, a este, ver. Dice, buenas, me pasó algo parecido, hablando de lo de, ¿De, Claudia. La de Claudia. Sí. Me obligaron a renunciar al trabajo después de quimios y tres años de pensión. El BPS no renueva la prestación con 53 años y sin poder hacer fuerza. ¿Quién te contrata? Me pasó en plena pandemia. Quedé sin prestación de salud. Lu, Cerro Cerro, Salud Compas. Bueno, Lu, vamos arriba. Este, arriba. A ver que transformar esta situación, porque es terrible. Eh. Eh, sí, eh, los trabajadores están quedando en la calle porque están enfermos. Es. Cuando, y por algo te enfermas también, porque quien trabaja en la salud estaba muy propenso a enfermarse. Uh -huh. Evidentemente, con bueno, el, tenemos enfermedades propias de nuestras profesiones, ¿no? Como el burnout, qué sé yo, uh -huh. que son pérdida de, de, de reflejos, por eso saber también de condiciones este, adecuadas para seis horas. El estrés laboral y todo eso, aparte uh -huh. va trayendo otro tipo de enfermedades, ¿no? Acarriadas con el tiempo, sabemos que todo eso es mental y... y y después repercuten lo físico y y son muchos años, ¿no? En, en la salud, ¿no? Este en algún momento hablábamos de una jubilación a los 55 años, este, uh -huh. para el trabajador y la trabajadora de la salud porque evidentemente no se no llegamos en condiciones que se nos vence de, de, el este, elástico. En este momento estamos peleando para que no nos echen también. Eh, claro, Cómo se va cambiando todo, ¿no? <risa> eh, bueno, eh, vamos un poco a, a asamblea, Javi. Vamos este, arriba. El 11 de mayo tuvimos asamblea, este, donde los trabajadores de Casmu este, eh, decidimos qué, qué rumbo vamos a seguir este, ante esta patronal represora y estas situaciones que se vienen dando. Y... Está y, complicado con el micrófono. Estoy complicado ¿no? con el micrófono. Que es, ahí vino. Ahí, ahí está. Este, <coughs> Y bueno, vamos a leer un poco la resolución de asamblea, lo que se resolvió en la resolución de asamblea, que dice así. Resolución de asamblea general del 11 de mayo del 22. Un informe a la asamblea general. Este, venimos, más, eh, venimos de más de dos años largos de pandemia, en donde los trabajadores de la salud debimos enfrentarnos a todo tipo de situaciones por, por permanentes cambios que esta generaba el equipo de salud asistió a la población que se encontraba aterrorizada con todo lo que ello implica debimos modificar formas y procesos de trabajo, reciclar para cumplir este, con la tarea que nos indicaba la función este, acostumbrarnos a vivir de protocolo en protocolo y también superar nuestros propios miedos usar equipos de protección, hisoparnos permanentemente, vivir con secuelas este, vivir con las secuelas Que, nos, ...que todo esto nos dejó. En las lesiones, eh, como lesiones, enfermedades... Este, ...y enfermedades que ni siquiera tenemos idea aún. Este, nuestra salud emocional quedó absolutamente cuestionada. Nuestro desgaste físico, ni que hablar. Todo esto quedó minimizado con la enorme cantidad de compañeros... ...que lamentablemente perdimos en la lucha por el COVID-19. El reconocimiento que debió tra traducirse en jerarquizar el rol del trabajador de la salud en todas las funciones y escalafones que la pandemia se encargó de demostrarle al mundo de su importancia, lamentablemente no se dio. La jerarquización del equipo de salud y sus funciones debió ser reconocida por el gobierno, estableciendo condiciones laborales y salariales de calidad. Es imprescindible aumentar las horas de descanso, bajar la carga horaria disminuir los horarios de trabajo y pagar salarios acordes al riesgo y la jerarquía de la, de, de la función de todo el equipo. En lugar de ello, se cierran instituciones de salud y la política sanitaria del Ministerio de Salud Pública No fiscaliza a las instituciones para garantizar a la población la calidad de asistencia, ni el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo controla las condiciones de trabajo ni el cumplimiento de las dotaciones laborales necesarias en cada servicio. La política empresarial llevada adelante por Casmu YAMP es eh, netamente marketinera. Dice que le importa la salud, usa solo el solo eslogan: CASMU te cuida. Por el contrario, clasifica a los usuarios en función de lo que pagan. Si pagan más, su asistencia es prioridad, pasando por encima de pacientes coordinados o que requieren asistencia urgente. Es decir, se hace eh, un, triage, un triage financiero. Esto significa que, que, que quien se sienta... A ver, Javi, si seguís vos, que no, no entiendo ahí. Sí, ¿por dónde dejaste? Por acá, mirá es decir, se hace un reage financiero esto significa que si en el sistema informático figura que pertenecen a Group, se activan todas las alarmas de prioridad pautadas exclusivamente por la billetera que tiene, del que tiene en el resto se atenderán cuando se pueda en ese resto estamos nosotros y nuestras familias La baja calidad asistencial es responsabilidad directa de la gestión patronal, por no garantizar que se trabaje con todos los insumos de materiales, equipamientos y personal. La faltante sistemática de personal no se resuelve con empresas tercerizadas que, lejos de cubrir, rompen los equipos de trabajo, generando precariedad laboral en unos y en otros. Todos los trabajadores, por razones diversas, sufren inseguridad, incertidumbre y falta de garantías en las condiciones de trabajo. El pésimo clima de trabajo existente en toda la institución es responsabilidad del CASMU. Los 31 despidos arbitrarios son prueba de ellos. 31 compañeros son hombres y mayoritariamente mujeres, que en segundos les cambiaron su vida. Una entrevista que no dura ni 15 minutos, bastan para romperle toda planificación a cualquiera. Jefas de hogar, con hijos y familiares a cargo, compañeras que hicieron su vida laboral dentro del CASMU, faltándoles algunos, muy pocos para sus jubilación, faltándole algunos años para su jubilación, sin ningún motivo. Por más que intente sembrar la duda, la única razón de los despidos es que quieren eliminar puestos de trabajo. El único responsable de tanta arbitrariedad es el CASMU, hoy por hoy la empresa más represiva de todo el mutualismo. Hemos intentado conseguir ámbitos genuinos de negociación junto a la FUS en la INATRA, quedando a la espera de que el director nacional de trabajo, doctor Naverede, nos convoque para el ámbito de negociación real, en donde se discuta de todos los aspectos que afectan a la atención de los usuarios y la estabilidad laboral. Por todo lo expuesto, esta Asamblea General resuelve mantener en todos sus términos el conflicto con la institución, hacer aplaudidas en la puerta de los diferentes locales con entrega de volantes, informándole al usuario la situación que estamos atravesando, realizando paros parciales de una hora. Campaña de difusión de nuestra situación en los partidos de fútbol, pasacalles, volantes, autoparlantes en los horarios de visita y boletines informativos para los compañeros. Usar escarapela denunciando los despidos arbitrarios. Intervenciones teatrales en las puertas de los centros contratando actores para la realización de la sátira. Intentar coordinar acciones conjuntas con SMU. De persistir los despidos, fijar paros mensuales de 24 horas. Al finalizar la asamblea, realizar movilización a un lugar estratégico que esta asamblea defina, de forma tal de generar un impacto similar al logrado en la movilización que se desarrolló en la costa de, en el marco del paro pasado. 9. Participar en las actividades de mayo, mes de la memoria, convocando a la marcha del silencio, este año bajo la consigna ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Eh, convocar a todos los afiliados a participar activamente en la elección del próximo Consejo Directivo de ASCASMU a realizarse el 27 de mayo. 11. Facultar al Consejo Directivo de ASCASMU para la instrumentación de lo resuelto. 12. Convocar plenario de delegados para analizar junto al Consejo los avances de las negociaciones. 13. Levantar la Asamblea en cuarto intermedio, facultando al Consejo que la convoque a la situación si la situación así lo merite, hubo en un plazo no mayor al 30 de junio. Aprobado por mayoría y te cedo las mociones complementarias, que son dos. <coughs> Moción complementaria. Condenar a la declaración del Día del Soldado, el 24 del 5, por parte del gobierno, tan solo cuatro días después del día 20 de mayo, con lo que esto significa. Aprobado por unanimidad. Moción complementaria. Apelando a la solidaridad de siempre que siempre caracterizó a este sindicato, hoy las compañeras de farmacia, administración y varios sectores más solicitamos colaboración para la compañera Fátima Domínguez, la cual se desempeña en tareas en Safim. La compañera atraviesa un momento de salud muy delicado, siendo, in siendo intervenida el día de ayer para poder colocarle un estén. Dicho estén tuvo un costo de 1.500 dólares. La compañera es madre de dos adolescentes y jefa de hogar. Es por este motivo que solicitamos a los compañeros que se apruebe en esta asamblea el descuento por única vez de un boleto todo lo recaudado, le será de gran ayuda a la compañera, que está atravesando una situación muy complicada, aprobado por unanimidad también. Bueno, Bárbaro Pablo, y cuando pasan 37, 38 minutos de las 18, hablamos con Sonia González. Salud, Sonia, adelante. Hola, compañeros, ¿cómo andan? Era. Y acá tratamos de llevarla, mira, lo más... Tranquilamente que podemos, está complicado, estuvimos hablando con la compañera Claudia, estamos mm -hmm. bastante eh, afectados, pero bueno, tenemos que hacer el programa y bueno, recién leímos la moción y seguramente estabas escuchando, así que contanos sí. un poco cómo viviste la jornada de ayer. Sí, este escuché atentamente el relato de, de Claudia y, y, y todo el programa. este La jornada de ayer eh, realmente fue una asamblea, que es el ámbito en el cual nosotros... Este, tenemos para discutir y tomar posiciones de cuál es el camino eh, o el mejor camino a seguir para enfrentar este, tanta arbitrariedad por parte de la empresa y, y las condiciones en las cuales no, no nos encontramos. Este, la asamblea entendió que, que sí que había que mantener el conflicto en todos sus términos, seguimos con despidos, hoy tenemos el despido número 32, Eh, y este esto sigue la asamblea entendió que teníamos que bueno que difundir la problemática que tenemos intercambiando con los usuarios generando un montón de acciones eh, que sean eh, para sacar y denunciar ante la opinión pública ante los usuarios ante la población en general por qué decimos Que Casmo hoy por hoy es la empresa más represiva de todo el mutualismo. ¿Por qué decimos este, que estamos eh, que queremos defender nuestro derecho a la salud nuestro derecho a poder transitar una enfermedad sin estrés como y no como le pasa a Claudia y como le pasa a otros compañeros o le puede pasar a otros compañeros como decía Claudia este y, y en el momento que tenés que tener más tranquilidad te empujan a a tomar resoluciones totalmente estresantes y totalmente eh, perjudicial para tu salud y para tu rol como trabajador. Eh, la institución este, eh, tiene... Bueno, los trabajadores resolvimos además eh, este, realizar paros parciales uh -huh. que los vamos a tener que, que, este, que instrumentar en el Consejo y conjuntamente con el Plenario de Delegados, eh, en donde haremos una acción este, en cada centro, to, un día, todos al mismo tiempo, a, este, hablando con los usuarios, entregando volantes, difundiendo este, la arbitrariedad de la empresa en los distintos despidos. Eh, sí. Haremos acciones propagandísticas eh, y resolveremos en caso de que continúen los paros, este, los, los despidos, los paros mensuales de 24 horas apuntaremos y seguiremos llamando a la Dirección Nacional de Trabajo para que fije fecha para poder negociar en una mesa tripartita la situación en la cual no, no se, nos encontramos este, hoy por hoy. Creo que ayer la Asamblea resolvió una movilización este, sorpresiva eh, a, la, a la salida de la Asamblea, como habíamos resuelto en el paro del 22, que resolvimos una concentración en el country del, del Lago Mar, y después allí este, el propio colectivo, los compañeros que estaban movilizados, dijeron, ¿por qué no hacíamos tal cosa? Y ahí marchamos por Llanastacho y fuimos a al costa urbana y, y nos movilizamos dentro del shopping, en el, en las sedes, recorriendo las sedes donde había sido despedida este, la compañera en esa oportunidad. Bueno, ahora eh, resolvimos también una actividad sorpresiva, una movilización sorpresiva, y fuimos a ese lugar que al CASMO hoy es su única prioridad. Al CASMO hoy. Este, el lugar donde se atienden los que tienen un, este, una billetera particular y que resuelven pagarse una este, prioridad asistencial. Para mí, desde que me conozco, la prioridad asistencial la determina las necesidades asistenciales y no el dinero. Este, hoy lo que sucede es distinto, ¿no? Y bueno, les cuento que eh, no le gustó a la empresa que hayamos ido ahí. ¿Ah, no? No, no, no. No le gustó. Están muy molestos, están más enojados todavía. Este, y bueno, eh, hicimos lo que todo colectivo, todo trabajador este, organizado eh, puede hacer. Protestar en cualquier centro casmo. Elegimos... Este, protestar ayer en Punta Carret en la puerta de este Medigroup, sí este un lugar locativamente muy coqueto, este y allí los trabajadores organizados, este, en el marco de ese paro y en una movilización con absoluta responsabilidad, fuimos y cantamos y este eh, hicimos la denuncia de lo que nosotros estamos reclamando, ustedes estuvieron así que pueden decir también que que, que les qué les pareció esa jornada qué tanto le molestó a la empresa, sí yo quería eh, hablar, ya lo hemos hablado por acá, pero eh, siempre está bueno volverlo a decir el sistema este que tiene casmu para para usuarios vip no el eh, usuario paga cierta cantidad de dinero este anda alrededor de los diez mil dólares Este, nada más y nada menos y eh, eso le brinda una cantidad de servicios preferenciales como por ejemplo eh, poder pasar por arriba de eh, un usuario que está esperando hace tres horas, hace tres meses este, una consulta llega a esa persona ese día a la consulta y pasa por arriba de todo lo que están esperando lo tienen que atender primero Los usuarios, de lo, los trabajadores de mostrador o de farmacia Tienen que dejar de hacer todo lo que están haciendo Porque esa persona no puede esperar Pero eh, de, decís que es un eh, un sistema de informático que te salta O sea, vos presentando tu... Co, ¿Cómo es? O sea, vos vais a decir, yo soy Medigroup Exactamente, Así si sos nomás, med no. hay un cartel en la urgencia que dice, por ejemplo Si sos Medigroup, eh, anunciate acá Ay. Este. No, cuando tú vas a atenderte... Eh, Javi, viste que tenés que presentar tu documento de identidad. Ajá. Y ahí eh, ingresamos al sistema. Si vas a farmacia, yo ingreso al sistema. Y ahí en el sistema Te salta... salta el... Que, que pagás diez mil dólares. Claro. Y Corre. salta el nombre, el nombre del... del, del... Y nosotros como, como <ríe> funcionarios tenemos el deber de hacer esto y como usuarios también, ¿no? Bueno, no se desentiende tanto tanto de la, lo que es la política de esta empresa, que tiene trabajadores clase A, clase B, clase C, clase D, también eso lo traslada al usuario. Es decir, la misma problemática que tenemos, padecemos uh -huh. hace años los trabajadores, que vemos esta división social dentro de la misma empresa, también esto se traslada a la misma lógica, uh -huh. a seguir generando di diferencias, inequidades, qué sé yo, esto que es, es terrible si hay una señora de está por atenderse y viene alguien y, y cómo se mide la, la la urgencia del asunto por la billetera entonces sí, sí, sí claro sí. claro sí. Eh, bueno. eh, antes se hacía antes se hacía o va antes no cómo corresponde hacerse cuando vas a un servicio que se llama el triage que es la clasificación claro. de la importancia de atención Este, de, de, la inme, de la, todos los pacientes son importantes uh -huh. de la urgencia o la inmediatez de atención y ahí se prioriza según las necesidades asistenciales quién ingresa o qué se atiende primero este pero por una razón de salud uh -huh. este esto es otra cosa es una prioridad por lo que estás pagando entonces uh -huh. este, nuestra censura es para quienes conducen este, la institución y tienen además esta política focalizada a atender este, a ese tipo de usuarios y no este, garantizar la asistencia para todos los servicios, que hayan los insumos necesarios, que hayan las condiciones de trabajo adecuadas para poder brindar la asistencia que se requiera según la... Eh, necesidades de cada uno de los servicios. El usuario viene es socio de la institución y tiene derecho a ser atendido adecuadamente. Y las y las condiciones en las cuales nosotros tenemos que trabajar tienen que ser este, en la, la, las condiciones necesarias. Cuando nosotros reclamamos personal es porque hay de ter todo el proceso de trabajo en la salud está protocolizado y ese protocolo dice cuántos funcionarios preciso para cada cosa. Si no los tengo No me puedo partir en dos. Y si no me puedo partir en dos, entonces no puedo cumplir con el protocolo. Y si no cumplo con el protocolo, entonces el proceso de trabajo no sale correctamente. Y estamos hablando de que no fabricamos tornillos. Estamos hablando de que trabajamos con gente que concurre a la institución, no a vacacionar, que está enferma, que está sufriendo una enfermedad y que cada uno va a considerar que su patología es la más grave. Entonces, para eso... Le tenés que brindar la asistencia a todos acorde a las necesidades que haya en el servicio. Para eso tenés que tener todo: los insumos, el personal calificado, mantener los equipos de trabajo. Bueno, acá se rompen los equipos de trabajo, se baja, se trabaja exclusivamente bajo presión y amenaza este, permanente. Se hay una cacería de brujas todo el tiempo uh -huh. y por supuesto, por supuesto que así. No se puede trabajar en una función como la que nosotros hacemos. Trabajar con personas que están enfermas y que vienen a asistirse, no vienen a vacacionar. Estamos de acuerdo, pero también hay otro actor acá que, que está invisible, ¿no? Que es el propio gobierno, o sea, que permite esta situación, o sea, negando la universalidad de la atención, negando todo esto que no está controlando todas estas este, dificultades que hay todo lo sí, que, sí. que se está generando ¿qué tipo, qué tipo de atención está recibiendo eh, lo, lo, lo, lo, los usuarios del FONASA por ejemplo, es, el Sistema Integrado de Salud ¿qué es, tipo de asistencia les está brindando el campo? ¿es una política de Estado de la Salud para este gobierno o no? o ¿lo deja librado a los prestadores a que hagan este tipo de arbitrariedades? por ejemplo, acá hay un, un actor que está ciego que está falto, acá no hay nadie que establezca la, las, las condiciones de la atención para la población entonces Uh -huh. No hay un vedor, eh, no hay nadie. Las, los fondos públicos... Eh, el vedor que hubo en el <risa> fue para ver si le daban el fiel comiso Ahí está, está sí. solo la plata. Bueno, disculpa uh -huh. Sonia, que... No, este, yo creo que el, eh, en todas las instancias todos tenemos determinadas responsabilidades. Eh, y en esas eh, responsabilidades todos debemos responder por lo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, este, nosotros estamos a la espera de... De la, la asamblea lo que resolvió fue fueron este, cosas claras no eh, movilizarse denunciar la situación difundir propagandísticamente este a eh, en qué es lo que estamos pasando qué es lo que se está viviendo y negociar tratar de encontrar ámbitos de negociación genuinos en el marco digamos de eh, la dinatra el ministerio de trabajo es uh -huh. responsable de que Este, se dé el cumplimiento de la dotación adecuada en cada uno de los lugares para que se puedan dar los procesos. Este, el Ministerio de Salud Pública, fiscalizar, es la policía sanitaria, tiene que fiscalizar este, que los procesos se estén cumpliendo. Todos los usuarios socios de CASMO tenemos el derecho a, a, a recibir este, la asistencia por la cual eh, somos afiliados. Y es eso de lo que se trata. Entonces, eh, nosotros lo que... Eh, entendemos que tenemos que resolver las situaciones que se están dando hoy por hoy en estas condiciones no se puede trabajar en estas condiciones y bajo amenaza permanente este, eh, sin estabilidad laboral sin eh, derecho se despide trabajadores y seguimos diciéndolo una y otra vez nosotros lo primero que estamos negociando Este, reclamando y exigiendo es que ese trabajador debe ser, antes de ser despedido, debe pasar por un sumario como teníamos acordado uh -huh. eso que se dejó de hacer y pasar a este proceso que es parte de la prepotencia es parte de la prepotencia patronal de decir, puedo decir que puedo prescindir de este trabajador si pago los seis sueldos, si pago la indemnización, entonces puedo despedir a tal trabajador. Ni siquiera hacen el sumario en donde ese trabajador tenga el derecho a saber cuál es la razón por la cual este, le están jodiendo su vida, digamos, en dos minutos en una reunión, te cambiaron la vida radicalmente porque te dicen, estás despedido, podemos hacerlo te vas con indemnización, tenés una hora para retirarte. Eh, entonces, esas son las situaciones que queremos eh, revertir, que queremos defender las condiciones de trabajo, que queremos defender la calidad de asistencia que recibimos y que queremos, este, eh, exigimos como trabajadores que estas cosas eh, se puedan lograr en este casmo. Y bueno, eh, como sindicato tomamos las resoluciones que tomamos y bueno, esperamos que el ámbito de negociación se dé Eh, estamos esperando este ámbito desde marzo, que se dé, que se instale y que podamos dar la discusión de todos los procesos dentro de la institución que a nosotros no, nos preocupan y que hacen nada más ni nada menos que a la calidad de trabajo, a la calidad asistencial y a la calidad y a las condiciones de trabajo. este eh, Por esa razón, bueno, estaremos movilizados, estaremos este en, en intercambios permanentes con con el conjunto de los afiliados al sindicato y dando cumplimiento a lo resuelto en el día de ayer y que ustedes este, ya leyeron, ¿no? Sí, este, bueno, ahora me, me estaban viendo imágenes, por ejemplo, que estuvo sí, muy buena la, la concentración de ayer ahí en el local de Punta Carretas y hacía, sí. justo se me vinieron imágenes de la concentración que hicimos cuando Lourdes en el Cerro. Uh -huh. eh, los contrastes, ¿no? Un local al todo confort en puta carreta para estos usuarios, madera, mármol a full, y en el cerro los usuarios de 80 años tienen que subir una escalera para que vea al médico. La escalera es media caracol. La escalera media caracol uh -huh. con un espacio reducido. Este y, y justo se me estaban cruzando esas, esas dos imágenes y este es el caso de hoy que estábamos hablando. Muy lejos del casmo que aspiraba Fosalva, ¿no? Totalmente. Bueno, sí. <ríe> Son paradigmas sí, sí. diferentes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Evidentemente no no era la misma eh, sí. cabeza. Y, y el llamado Mira. a los usuarios a empezar a denunciar también, ¿no? Sí, este, sin duda. Este sin tipo duda. de situaciones, este faltante o de personal, o de atención, o de moras. este Ya hemos estado recibiendo algunas cosas por... Este, por Facebook este, por, por y los... demás mm. eh, de usuarios que que, que, que dicen estar molestos con con la atención que se está brindando este, y bueno y es a ellos también en estas movilizaciones y en esto que que resolvió la asamblea de salir a aplaudir y a informar este, eh, a los que nos vamos a dirigir porque como nosotros son los más perjudicados los únicos exactamente que siempre viste que hay un casco como de, de usuarios que está el firme que comprende la situación que se solidariza que adhiere a la causa nuestra de ASCASMU, eh, que siempre se manifiesta en ese sentido pero también hay un montón de usuarios que o bien no se informan o, o están bueno con Que, que, que bueno ahí también tenemos que llegar así que bienvenida a estas volanteadas que se van a hacer en los lo diferentes locales este en los diferentes paros eh, parciales de una hora verdad es así que, sí, que, que está eh, la asamblea sí, sí. y sí, bueno sí, esa... van, a, uh -huh. van a hacer paros paros este de una hora en donde en esa hora en todos los centros al mismo tiempo se va a salir este a la calle a conversar con los usuarios a entregarles volantes explicarles la situación a A intercambiar con ellos sus demandas y las nuestras de forma tal de que en conjunto poder este, eh, buscar los caminos y ...es perjudicial de, para, para nuestro los, entorno ¿no? laboral, ¿me entendés? Porque es una energía que está que rondando ahí, en el vestuario, en, vestuario, en los corredores, en, en los pasillos... El otro día me llamaron, por ejemplo, sí. de, de Casmu, eh, sí, familias, para venderme las un las servicio la... en realidad, ¿no? Y cuando vi el número sí, dije, sí, ¡uh! Sí, me está... tocó. En una y así estamos no los trabajadores hoy en día. Está más sí, sí, es, increíble, eh, Pero eh a ver la la, la prepotencia, moviliza, la la es este, este accionar eh, en, en este totalmente en abril, violento en, por parte de la empresa en, en Punta este, carretes, eh, como lo iremos eh, haciendo en diferentes ese lugar que tiene. Que la estrategia eh, hace que así de esta manera e intente querer es importantísimo Eh, cumplir con su objetivo principal y central 27 de es que mayo, el sindicato no existe es eh, por eso las acciones de, vuelvo a reiterar, como las de ayer eh, les provoca mucho malestar y mucho enojo sindical, señal que lo que hicimos estuvo muy bien este, por lo tanto tenemos la, el convencimiento de que Que si que algo que no vamos a dejar de hacer es de pelear, resolver, de pelear y, de defender de decir, y defender nuestros derechos y defender nuestros intereses y si nos enoja bueno son cosas que pasan para nosotros más que tenga, eh, eh, es violento este, que decirle a un trabajador este, un de, eh, Tenés de una hora para retirarte votar, y, dos años, creo y, que y que estás despedido eh, estás enfermo y no te quiero más exacto las condiciones para presentar entonces eh, hay consejo claro que sí más que nunca Y eh, presentarte a formar una lista, votar quien quiera. Pero el 17 de mayo es eh, un momento de eh, alta democracia sindical y, y, y por y, tanto eh, no puedes quedarte un costado. Podés, los este, discursos del eh, miedo eh, es, que es la vieja es estrategia que, que siempre usaron los, los poderosos para hacerte callar finas, ¿quién Este ¿quién El enojo provocado en la movilización de ayer los ha hecho cambiar haremos en el programa que viene tal vez nos ha hecho cambiar este es de idea que en torno al tema del homenaje a, a, a, a, a Elena Quintero ¿A ah, bueno bien. seguiremos sí, eh, seguiremos este, recorriendo el camino que marca la ordenanza seguiremos recorriendo el camino de nombrar de, este sitio de que memoria que, y, y ahí, ¿no? seguiremos con todas las adhesiones de todas las organizaciones que ya han dicho que sí este Eh, entonces eh, lo trataremos este tema porque bueno, ya no tenemos es tiempo mismo, la semana verdad, que viene. Eh, eh, y, pues se y, más, y bueno eh, compañeros, lo resuelto, la eh, movilización de ayer y lo resuelto por la asamblea, sopresa, este, están marcando el camino, así urnas, que seguiremos y, peleando. Que un mensajito sea. para sí, el día de la enfermería, que, Sonia, evento, antes de irte un saludo Ah, fundamental. Este son en el día del hoy que se o se reconoce el día mundial del enfermero o de la o de la enfermera o de la enfermería en general un rol fundamental, que, que este, que haces que no es fundamental que a veces le compañeros que implica no, no, sirve como este ocasional o se te de, complica en también todos los aspectos de la empresa es un trabajo muy sacrificado también es esta empresa y de, muy pero muy mal pago, falta de jerarquización de del rol que cumple de, de, el enfermero el como el equipo, a mí, sindical, a mí me gusta hablar de todo el eh, equipo de eh, salud, eh, Porque eh, todos eh, los trabajadores, todos trabajadores de la, de la salud de la mala leche este, este, eh, pero eh, no tenemos el reconocimiento salarial la ni la las condiciones de trabajo ni la carga que horaria que tenemos, de que que tenemos que tenemos hoy es el día del enfermero saludo a todos los compañeros, directamente sabemos el sacrificio que implica este cumplir esta función, la reconocemos como tal, Que sabemos que es una tarea <risa> absolutamente insalubre lado, ahí, y que bueno, se debería reconocer a largo Esa insalubridad que se quitó por allá eh, por la derecha. Estamos comunicación, estamos en un momento no sé, pasadito, ya de, antiguo, de, uh -huh, así que pedimos uh -huh, las disculpas eh, de caso que que y, y, y acá, nada, no, nos, nos vemos en un rato, rato Sonia, y, y nos escuchamos el jueves que viene. Nos escuchamos el jueves que viene a la audiencia. Un abrazo grande, gracias por estar. Chau, saludos reales que luchamos. Allá de esto compañeros fue compañeros ahí para salud del no movimiento. A ver, ¿sí? ¿Qué ahora, no? no sabes ¿Qué si el va a pasar? péndulo te marca, sos el marcado y entonces estás despedido y te llaman a esa entrevista infame y en quince minutos te dicen. A mí, sinceramente me fuera. ha pasado alguna vez. Y ahora eh, marco la tarjeta y no me marca. <risa> <risa> <risa> sí, <risa> sí, ese, sí, bueno sí. Ese clima de inseguridad, de, de, de, de, me entendés también.